Capítulo cuatro de la Profecía de Zacarías, Libro del Profeta Zacarías, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo cuatro. El Candelabro de Oro y los Olivos, verso primero. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado,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 ¿Quién eres tú? Oh gran monte. Delante de s o r o b a b e l serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, Las manos de s o r o b a b e l echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la p l o m a d a en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más, y le dije, ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo, que por medio de Dos tubos de oro vierten, decía aceite como oro. Y me respondió diciendo: No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.